Aunque a pesar del nombre, Espera, esta orientación... eh, espera eh, Miguel, que estoy apuntando. ¿Cómo se llamaba el médico? <risa> Qué malos sois. Sí. de deletrea. De lo, lo, lo voy a repetir. Albert von Schreinz-Rochkin. Algo pues, así. Albert, lo dejamos en eso, ¿no? Era catalán. Albert, Al final ¿no? era catalán. <risa>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 Y en el interior de esta casa cueva se encontraron con un espectáculo absolutamente dantesco. Si queréis, lo escuchamos. Venga. Resulta que cuando llegamos ahí, empezamos había un montón de cosas extrañas. Había por fuera eh, restos de una cabra abierta con velas, eh, unos santos, unas vírgenes. Dentro había eh, un ave como clavada en la pared con las alas abiertas.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 que a razón aproximadamente de cada segundo, pues lanza doscientas cifras, ¿no?, ceros o unos, ¿no?,